El viernes hubo reunión de eh, jerarcas de ACE, de la Administración de Servicios de Salud del Estado, del Mides, el Ministerio de Desarrollo Social, y de la Intendencia Municipal de Montevideo por este tema que eh, sacó a la difusión pública la Intendenta Carolina Cosa y, bueno, distintos jerarcas de, de la Intendencia sobre el incremento de casos de desnutrición en niños, en recién nacidos, En la capital del país Vamos a escuchar Lo que dijeron al respecto Las declaraciones que realizaron El director de la red de atención primaria La RAP eh, Metropolitana, el doctor Federico Foco Y el director de salud, niñez y adolescencia Doctor Ignacio Accione De ACE, tras esta reunión Para los que no conocen Soy director de la red Metropolitana, el doctor Federico Foco El doctor Nacho Acione, que es director de la parte de y Adolescencia, estamos trabajando en conjunto con la elección y con el Mides, y este de la reunión eh, surge a raíz de las declaraciones por parte de la Intendencia acerca de, de esos datos de la de, de desnutrición este, Ahora, en esos niños. En esa reunión se habló, por ejemplo, cómo habían obtenido esa información, eh, por qué no se las había suministrado, cómo se desarrolló, cuáles fueron las principales conclusiones de la reunión con la Intendencia. Básicamente, eh, la Intendencia, pasa que hay que entender muy bien cuál es la relación que tenemos con la Intendencia. Es una complementación de servicios. Hace, o sea, RAP le brinda a la Intendencia eh, insumos, farmacia, medicación medicamentos, laboratorios, tracciones, etcétera. Inclusive funcionarios que trabajan. En, en El sistema informático que usan los médicos de la Intendencia es nuestro. La información que ingresan es nuestra. Este, nosotros estamos recabando información, lo que pasa es que este, la pandemia aún no ha cesado, o sea, en términos reales, y por lo cual nosotros tenemos principal interés en ver los datos reales eh, acerca de la evaluación nutricional, la cual va a hablar este el Nacho, de, la, de esta población. Eh, los datos, ellos los traen de las, de las propias historias clínicas. Este, que ellos proporcionado dicen que nos van a dar información acerca de eh, la resolución final de su, de su estudio digamos en unos días y este pero bueno que el importante saber que estamos en relación continua con el mies también es una eh, pues vino la, la, la, la señora calidad murphy a, en representación del mies para bueno tratar de este, estar presente para trabajar en conjunto y eso es importante nosotros tenemos el principal este Nos preocupa cualquier persona de Uruguay, sea una sean 200 doscientas, eh, que haya ese tipo de, de situación en el país. Nos comentaban la situación de la reunión y saber si se va a seguir hacer un seguimiento de esos casos, si se va a estudiar si hay más en todo el país de desnutrición. Bien. Bueno, desde la, el área de niñez y adolescencia de ACE, obviamente que nos preocuparon la, las declaraciones y a propósito de esas declaraciones les pedimos la reunión que ustedes este, saben que, que, que pasó hoy. Y bueno la nutrición para nosotros es una línea estratégica desde hace lo que hacemos es este pensar que este problema puede ser a nivel país y estamos elaborando un informe de la situación nutricional de nuestros niños niñas y adolescentes lo que pasó puntualmente ahora con con la intendencia de montevideo es que ellos en su planificación estratégica tienen una un apoyo social a determinados niños que ellos este, identifican Quiero dejar claro que los niños que atienden la Intendencia de Montevideo son usuarios nuestros de ACE. La Intendencia no es un prestador integral de salud. El único prestador integral de salud es ACE. Por lo tanto, la información y las acciones que cualquier institución este, pueda desarrollar con nuestros usuarios, nosotros tenemos que conocer eh, qué alcance tiene, y los resultados, etcétera, y las acciones de en general, que se, se van a tomar. Con que... ¿No son inexactos los datos? ¿De esto? ¿No son inexactos entonces los datos que nosotros aportan? Nosotros estamos elaborando un informe propio, porque esto, obviamente, nos, estábamos en desconocimiento eh, de esta eh, de esta estrategia. Nunca fue informada, por eso es que nosotros pedimos la reunión en el día de hoy, y la reunión fue cordial, obviamente, y entender que... Hay una historia de lo que es la salud, de la atención de la salud de nuestros usuarios vinculados a las intendencias y particularmente a la Intendencia de Montevideo, que viene de muchos años. Eh, hay 24 policlínicas donde la gran mayoría de nuestros usuarios que se atienden en las policlínicas de la Intendencia son usuarios nuestros y esa coordinación existió siempre. Hay a veces situaciones particulares como estas estrategias que eh, implican ajustar esta coordinación que se tiene de hace mucho tiempo. ¿Cómo se revierte esta situación? No, si estaba fallando la comunicación entre eh, los usuarios, y, digamos, y hace porque si, por otro lado, eh, la Intendencia tiene ese conocimiento y usted dice que la prioridad y son todos usuarios de hace hay algo que no estaría entendiendo. Bueno, sí, eh, en sí no, no sé si hablar de falla de comunicación. Lo que es claro es que nosotros, con nuestros usuarios, que están vinculados también a las intendencias, determinados est determinamos estrategias. Determinamos, por ejemplo, si encontramos falla en el crecimiento, algunos aspectos de nutrición o malnutrición, tenemos acciones. Pero es un poco entender el sistema de salud. Les recuerdo que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como único prestador público AC las actividades otras instituciones, puede ser militar, policial y las intendencias de la intendencia de Montevideo son prestadores que colaboran con nuestra actividad. Entonces, en ese en ese de alguna manera convenio tiene que haber obviamente una comunicación entendemos más fluida y por eso que citamos hoy a las autoridades para que nos cuenten este cuál es la estrategia y nosotros obviamente sumarnos a la parte asistencial. Nacho, que agregar también que la comunicación es fluida Desde lo que arrancamos la gestión hicimos hincapié en comunicarnos con la intendencia porque la realidad es que trabajar en conjunto es lo que queremos eh, inclusive estuvimos reunidos con, con el presidente de hace con, con la intendencia a modo de intercamambiar de información y bueno que queremos que claro que nosotros mensualmente nos comunicamos inclusive la historia clínica y la, y la y el horario por el call center nuestro en 1902 también es que implementar que nuestros médicos de hace que trabaje la intendencia, manejen el le podamos manejar la agenda, porque también es otro tema importante tener conocimiento real de cuánta gente se atiende ahí. ¿Ah? Es, por eso digo que la comunicación existía, por eso nos llamó la atención este esos datos, este no es que nosotros no sepamos de la realidad, sino que estamos preparando este para dar una información real paciente.